Los instrumentos hablan, un estilo único, sus voces tienen color. Leader MUSIC presenta lo último del grupo, los del bohío. guitarra particular hablamos de uno de los líderes de la movida santa oficina ellos son los del bohío ternura son las seis de la mañana te has dormido aquí en mi pecho como un dulce cantitel ternura tu figura está en mi lecho muchos besos han pasado por tu piel y por mi piel preferido de unión... ...sus temas los cantan los hinchas de Colón... ...ellos son... ...el sentimiento del pueblo santafesino. ...dale a tus ojos... ...que están los del ...charlas del charros... ...pancarlo y guitarro... ...cantan los pueblos... ...ritmo santafesino. ...nació del vientre, ...miguel, el chino y Daddy... ...son soñador. sus fervientes admiradores... ...pueblo divino... ...por sabalero. Bajo el sol Sigue tu lucha De pan y de trabajo Que la riqueza es linda Ni la miseria no Sigue tu lucha De pan y de trabajo Que la riqueza es linda Ni la del miseria no. no tienen límites Migan canciones Amigos míos Que aquí me pongo a beber Para cantar No me interrumpan Porque sobran motivos cuando cante, aprendan de un vago y canta. Si Picasso viviera, si Juan Pablo II tuviera más tiempo, seguro que escucharían a los del bohillo. Cuando el sol calienta sobre el muelle, medio día cae sobre el mar, La brisa, la tibieza desde el mar Te amo como nunca yo te amé En cassettes y compactos Los del Boío están donde estás, ¿Dónde estás?